6 de la tarde en la República Argentina se viene ya nada será igual con la conducción de Gabriel Fernández como todos los miércoles aquí en el 89.3, un nuevo capítulo de La Compañía Radio Teatro ha pasado por Abramos la boca y nos encontramos mañana como siempre a las 16 estuvo Julián Pelliza en la Operación Técnica Cami Cataño en la producción y edición periodística, ¿Y ¿quién les habla? Mauro Cabalín en la conducción. Hasta mañana chiques chau chau AE FM 89.3 Radiográfica Radiográfica Noticias Política el Senado aprobó la prórroga de las sesiones virtuales, contó con el voto favorable del Frente de Todos y el rechazo de la oposición que se retiró del plenario tras la votación. Legisladores de Juntos por el Cambio expresaron su desacuerdo con lo que calificaron como falta de consenso para la extensión del protocolo y para la inclusión en el debate de temas no relacionados con la pandemia economía El índice de costo de vida aumentó 2,7% durante agosto. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadística y censos y detalló que la inflación acumulada de los primeros ocho meses del año es del 18,9%. La inflación minorista acumulada se ubicaría en el 40% en los últimos 12 meses. La suba es impulsada por los aumentos en los rubros alimentos y bebidas y equipamiento para el hogar. Internacional la Unión Europea reformará su política de asilo Tras el incendio en el campo de refugiados de Grecia La presidenta del bloque, Úrsula von der Leyen Señaló que salvar vidas en el mar no es opcional La reforma incluirá un nuevo mecanismo de asilo humanitario y solidario Más información en trilan.com.ar Inicio de espacio publicitario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 Radiográfica FM 89.3 Más vivos que nunca. Fin de espacio publicitario. El pasado se entrelaza con el presente. Más de lo que uno tiende a admitir. Leemos declaraciones de hoy. Alberto Fernández, los dólares hacen falta para producir, no para guardar. Martín Guzmán, el gobierno espera que se frene el drenaje de reservas en los próximos meses. Fíjese cómo arrancamos. El 16 de septiembre de 1955 no mataron solo personas, asesinaron a la argentina potencia. Fue la cuarta invasión inglesa al decir de Fermín Chávez. El radical Raúl Previch nos hizo socios del Fondo Monetario Internacional y el radical Eugenio Blanco comenzó el camino del endeudamiento. Hace 65 años no caía Perón. Nacía la resistencia peronista. Lo que no se animó a hacer Adolfo Hitler, lo hicieron Rojas y Aramburu. Y la junta consultiva, integrada por todos los partidos, que como le faltaban votos, apostaron a las botas Por medio de un decreto, el 4161. Pretendieron que la gente no pensara en peronista Fueron asesinos en el bombardeo del 16 de junio. Fueron asesinos antes cuando Carranza puso una bomba en el subterráneo, matando gente en un acto peronista. Y hoy tiene su nombre en una estación de subte. Fueron asesinos en los 156 muertos del levantamiento de septiembre, en los 300 del bombardeo de junio, en los fusilados del 56, pero por sobre todas las cosas, fueron asesinos de la ilusión nacional. Asesinaron a la patria justa, libre y soberana. Y lo hicieron en nombre de la libertad, la democracia y la república. Por si a alguien le suena parecido, se lo recordamos. Pero el pueblo siguió diciendo Perón. Y el pueblo siguió diciendo Evita. Pese a las bombas, los fusilamientos, los compañeros presos y los desaparecidos no nos han vencido. Feliz día, resistente peronista. Yo llego, llego en mis oídos la más maravillosa música que para mí es la palabra del pueblo argentino. Andando el tiempo, nos encontramos mirando en profundidad la historia que aquella experiencia trunca fue dolorosa y preocupante para la Argentina, para el pueblo argentino, pero también para la humanidad. Se estaba armando un camino distinto que recién plasmaría en tercera posición sobre otras naciones muchas décadas después. El bloqueo inglés sobre la Argentina, sobre su vida política interior, sobre su vida económica, era premonitorio. Lo retoman los Estados Unidos. Y cada uno de sus voceros externos, en un caso Winston Churchill, en el otro cuando Lisa Rice, señalan con precisión, acá el problema, acá el problema es el peronismo. Y efectivamente era el problema por qué era la solución. Vamos a distintas voces. Alzamos la cortina y nos preparamos para escuchar lo que todos los amigos tengan para decir sobre el ayer, pero también sobre el hoy. Pueden llamar al 11 50 12 35 89. Cierto, pero cierto como